Bueno, hace eh, algún tiempito atrás, no mucho, tuve la oportunidad de eh, hacer un curso de esos de día miércoles. Eh, gracias a Dios tuve pocos alumnos, por lo tanto puedo compartir eh, muchas de las cosas que vimos en ese curso hoy día, porque si no les estaría repitiendo, ¿cierto? Pero concretamente eh, es lo que Dios puso en mi corazón, que compartiera hoy día, porque cuando eh, me tocó estudiar esto eh, hubo muchas cosas que realmente me impactaron, me impresionaron me, me fueron eh, si ustedes quieren, no digo reveladas, porque la revelación de Dios está en la Biblia, sino que me fueron iluminadas es decir, me fue, me fue dado entendimiento de muchas cosas que eh, hasta ese momento no las tenía tan claras, creo entonces eh, La primera epístola de Timoteo Es una de las tres cartas que escribió el apóstol Pablo A personas determinadas Porque el resto de las epístolas se las escribió A iglesias A comunidades cristianas que estaban en ciudades A los romanos que estaban en Roma ¿verdad? A los hermanos romanos A los hermanos efesios que estaban en Éfeso A los hermanos corintios que estaban en Corinto etc., verdad, A los hermanos tesalonicenses que estaban en Tesalónica Y así Pero... El apóstol Pablo escribió, como digo, tres cartas dirigidas a personas. Dos a Timoteo y una a Tito. Sí, creo que si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, en esta carta, el tema fundamental que el apóstol Pablo le plantea a Timoteo, que era su discípulo amado, era su hijo espiritual, era un muchacho relativamente joven, ¿ya?, eh, algunos dicen que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo porque Timoteo era el pastor de la iglesia en Éfeso. Timoteo estaba entre los Efesios, estaba en la iglesia de Éfeso. Eh, que le escribió esta carta a él porque era el pastor, pero, pero la verdad que leyendo la carta, eh, yo pienso que Timoteo no era el pastor de la iglesia, yo pienso que Timoteo estaba allí en la iglesia, era un líder, indudablemente, era alguien que participaba del gobierno de la iglesia, pero no necesariamente era el pastor, porque Timoteo era evangelista. Él era evangelista. Entonces, eh, de lo que le habla básicamente el apóstol Pablo a Timoteo, es del orden en la casa de Dios. Y yo creo, y esto ya es interpretación mía, que como que Pablo dijo, esta cuestión en, Efesio, en, en, en Éfeso, la iglesia de los Efesios, Está más desordenada que cumpleaños monos, dijo. Pero la verdad es que con quien tengo confianza yo es con mi hijo Timoteo. Así que le voy a mandar una carta a Timoteo y le voy a pedir que haga algunas cosas concretas. Que se preocupe sobre todo de ver ciertas situaciones de manera tal que en esta iglesia de Éfeso se dé el orden que Dios desea que haya en su casa. Eh, sabemos que no era la, el único caso. ¿verdad? sabemos que también en la iglesia de Corinto había cualquier cantidad de problemas ahí había una patota de rebeldes pero que se los mando, se los encargo ¿verdad? porque unos decían, no, yo soy de Pablo no, yo soy de Apolo, decía otro no, yo soy de Pedro y había unos más patudos que decían yo soy de Jesucristo en otras palabras, ¿qué estaban haciendo? estaban buscando y eligiendo a quién someterse por sobre lo que Dios había puesto como orden en la iglesia ¿verdad? ¿Alguien dijo, no me acuerdo cuándo, que una vez yo prediqué de eso y que dije, los rebeldes siempre buscan a quien sujetarse? Claro, en el sentido de que lo eligen, ¿verdad? En cambio, la Escritura dice que nosotros debemos sujetarnos a las autoridades, punto, no voy a entrar en más detalle, tanto las espirituales como las autoridades civiles. Entonces no es cosa de decir, este me gusta, este no me gusta, este, este me cae bien, este me cae mal, sino que desgraciadamente Dios ha establecido un cuerpo, y no es de eso precisamente de lo que voy a hablar hoy día, sino que estoy aprovechando así, digamos, como un bonus de tocar este aspecto. ¿ya? Eh, Dios ha establecido un cuerpo, que es su iglesia, y yo no me imagino, por ejemplo, que en el cuerpo nuestro, en el cuerpo humano, ¿verdad? Haciendo la analogía, de repente el hígado le diga al páncreas, no, ¿sabís que no te voy a pescar? porque tú no eres el cerebro si tú fueras el cerebro, te haría caso pero como no eres el cerebro, no, no te voy a pescar no me imagino eso, por ejemplo, por decir algún ejemplo o que el corazón le dijera a los pulmones no, sabéis Chush, tú estás más hueco que un cuchuflí así de de eso de puro aire nomás, puro aire, puro pluf, pluf así que no te voy a hacer caso ¿verdad? Eh, todos sabemos cómo funciona el corazón, cómo funcionan los pulmones, etcétera, etcétera, que todo funciona en armonía, sabemos que el cerebro tiene su pega, sabemos que cada órgano tiene su pega, etcétera. Entonces, como digo, eh, yo no me imagino en el cuerpo humano que pudiera suceder eso. Pero a veces, desgraciadamente, en la iglesia sucede. Y no solo en las iglesias locales, sino que a nivel de la iglesia de Cristo en general. O sea, la iglesia de Cristo en general, en este momento... Eh, y también es una opinión personal, yo creo que está en crisis. Está en crisis, está en una profunda crisis la iglesia de Cristo, de la cual obviamente el único que la puede sacar es el Señor y básicamente el Espíritu Santo que es a quien Dios ha enviado. ¿Verdad? ¿Y por qué digo esto? O sea, no, no, no es para que se bajoneen, ni mucho menos. O sea, porque precisamente el ser humano cuando aprende y cuando cambia y cuando crece es en medio de las crisis, en medio del dolor. ¿Sí o no? El libro de Hebreos lo dice. Por lo que Cristo padeció, siendo el Hijo de Dios, dice, aprendió, ¿qué cosa? La obediencia. la obediencia. Y yo creo que la iglesia de Cristo hoy día también tiene que, en general, aprender la obediencia. Entonces, hermanos míos, pero insisto, ese no es el tema. Primera Timoteo 3.14 al 16 dice, Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso, Sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de las de grita las puse yo por si acaso, ¿eh? no, no están en la, en la Biblia así. Cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento, las otras versiones dicen baluarte de la verdad. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Él se manifestó como hombre. Fue vindicado por el Espíritu, o fue validado, si ustedes quieren, o fue justificado, dice otras versiones, por el Espíritu. Fue visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Alabado sea el Señor. En esta epístola hay tres pasajes que son muy especiales. Hay dos doxologías. Una doxología es la exaltación de la divinidad, la exaltación de la persona de Dios, ¿verdad? Hay dos doxologías que son espectaculares, hermano. Yo voy a tocar una un poco más adelante. Y está esto, están estos versos que también son muy especiales, porque marcan la progresión de la exaltación de Cristo. Ya, Cristo se manifestó, dice, como hombre, se manifestó en la carne, fue... Justificado por el Espíritu, fue validado por el Espíritu, los ángeles lo vieron, y etcétera, etcétera, etcétera, hasta que finalmente Dios le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y la Escritura dice claramente que Dios dice eso, no del Rey David precisamente, sino que del de Cristo, del Señor, alabado sea su nombre. Entonces queridos míos, a mí me llamó mucho la atención de que el apóstol Pablo estuviera preocupado del comportamiento en la casa de Dios. Cuando hablamos de la casa de Dios, indudablemente que estamos hablando de la iglesia, todos sabemos que la iglesia no es un edificio, ¿ya? todos sabemos que la iglesia... Viene de la palabra griega eclesia, que significa asamblea, que significa reunión. Y dice que esta iglesia es la iglesia del Dios viviente, y que a su vez es columna y baluarte de la verdad. ¿Quién? La organización no. Las organizaciones no. No son personas, hermanos, son personas ficticias. Las organizaciones son personas jurídicas, pero no son personas naturales. Por lo tanto, ¿quién es columna y baluarte de la verdad? Nosotros, tú. Mira el que está al lado, mira el que está atrás, mira el que está adelante. Tú eres columna y baluarte de la verdad, junto con el resto. lo somos todos entonces eso es muy importante hermanos que lo tengamos claro